Segundo libro de Crónicas, capítulo 11 Cuando vino Roboam a j e r u s a l é n reunió de la casa de Judá y de Benjamín a ciento ochenta mil hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, Rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín diciéndoles Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en j e r u s a l é n Y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socoadulam, Gad, Maresa, Siv, Adoraim, Lakis, Aseca, Zora, a h a l ó n y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas Y puso en ellas capitanes y provisiones vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a j e r u s a l é n pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras a q u e l l o s acudieron también de todas las tribus de Israel Los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y s a a m Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalom, la cual le dio a luz Abías, a t a i c i z a y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalom, a b s a l ó n sobre todas sus mujeres y concubinas. Porque tomó dieciocho mujeres y sesenta concubinas y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y principal de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente, Y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les d i o provisiones en abundancia y muchas mujeres.